La CTA y la CGT fueron a pedirle a la oposición que voten contra el DNU. Tengo entendido. Mauro Monteiro, que es nuestro cronista de terrores, nos va a explicar mejor. Maurito, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día, Juan y el equipo y la audiencia. Exactamente. Estuvieron acá en la legislatura provincial, este, referentes de la CTA de los trabajadores, de la Intersindical y también de ATE, presentando una nota a los diferentes bloques de la legislatura、eh, para pedirles una reunión. Para poder este, hablar con ellos respecto a los despidos que, hay, este, en, que está tomando la decisión del Gobierno Nacional, que está afectando a, a comprovincianos y comprovincianas, pero también solicitándole que no voten el DNU que, que está todavía vigente y que、eh, se va a tratar en el Congreso Nacional. Presentaron la nota en el bloque radical, en el bloque del PRO, en el bloque del justicialismo, del Partido Justicialista. Eh, no vimos si lo presentaron en comunidad organizada, la verdad que no sabemos porque hoy es viernes, ayer hubo sesión, hay algunos bloques o algunos diputados y diputadas, pero no todos. Por eso sabemos que, por lo menos tenemos la confirmación que el bloque de la UCR ya le puso un día y una hora a la reunión con el grupo de, de gremialistas. Va a ser el martes a las 13 horas, se van a reunir porque la semana que viene arrancan todas las comisiones, seguramente haya visita acá de, de los ministros. Del oficialismo para explicar los proyectos de, que tiene el oficialismo provincial、eh, en la legislatura y que se van a empezar a tratar. Así que por lo menos este grupo de. De gremialistas y, este, y de organizaciones políticas y gremiales se llevan la certeza de que van a reunirse por lo menos con é、eh, la con l UCR. Y el que les recibió la nota directamente fue、eh, Hipólito Altolaguirre, que es el jefe del bloque de la oposición de la UCR, y con él vamos a hablar un ratito que nos atiende amablemente y no nos queremos perder este ratito de nota. Estamos con los colegas de Emisora、eh, Pampeana.、Eh, bueno, Poli, buen día. Estamos en vivo para Radio c a r m e s Bueno, contanos,、eh, les dieron un día y una hora a estas personas. que quieren reunirse con ustedes s í vinieron buen día mauro ante todo、eh, vinieron los representantes de ate acompañados de, de representantes de la cta nos pidieron una audiencia para explicar los motivos、eh, bueno de los despidos y lógicamente su oposición van a ser recibidos por el bloque en pleno el día martes a las 13 horas、eh, y también nos pidieron el día s á b a d o Nos informaron en realidad que van a asistir a la convención a entregarle un petitorio a nuestros legisladores nacionales. Bien. Entonces, la semana que viene los reciben.、Eh, y te meto directamente en tema.、Eh, ayer comenzó los l a b u r o s en la legislatura y la semana que viene comienzan las comisiones. ¿Van a tratar los, los proyectos del oficialismo y explicarnos qué posición van a tener? Bien,、eh, la realidad se está trabajando desde el 10 de diciembre. A mí me gusta aclarar eso porque quien les habla ha venido del 10 de diciembre al día de la fecha todos los días a esta legislatura. Han ingresado más de 100 proyectos en estos momentos、eh, con distintos reclamos y problemas de, del interior. Sí va a empezar el tratamiento. Hay que, para los que no siguieron el tema, Eh, teníamos una diferencia en la integración de las comisiones, las comisiones es donde se trabajan los proyectos, donde se los modifican y se envían al recinto para su aprobación. Bueno,、eh, nosotros considerábamos que en virtud del último resultado electoral en el cual el oficialismo tenía 15 legisladores y la oposición en su conjunto reunía otros 15, correspondía de las 11 comisiones 5 y media y 5 y media, supongamos 6 y 5. Eh, bueno, había una gran diferencia, es algo que no se da desde hace más de 30 años、eh, y bueno, ayer logramos que, que se reconozca que la oposición va a presidir cinco comisiones, va a tener mayoría en cuatro y bueno, arrancamos con el tratamiento. Esto significa que en esas comisiones、eh, vamos a poder、eh, poner la agenda provincial, ¿no es cierto?, de, de los temas que, que nos piden nuestros votantes. c u a l bueno, es el de la obra pública? ¿Qué, qué postura tienen al respecto? Sí,、eh, bueno, se va a conformar la comisión el día, el, las comisiones el día martes. Seguramente van a estar asistiendo los, los representantes del Ejecutivo para explicar.、Eh, nosotros desde hace. Una, un par de semanas venimos diciendo que va a ser un proyecto prioritario porque、eh, tiene que ver con el trabajo de muchísimos pampeanos, tiene que ver con、eh, muchísimas empresas pampeanas que están corriendo riesgo de, de quebranto o de incumplimientos、eh, en sus pagos. Así que se le va a dar un tratamiento prioritario, pero sí hay puntos de la ley que queremos que nos aclaren, por ejemplo, la declaración de emergencia. Por ejemplo,、eh, hay un ítem que habla de eh, eh, una partida. presupuestaria para el megastadio queremos saber por qué es la emergencia también eh, y eh, en otros expedientes tomar vistas y poder analizar bien cada uno de los casos porque son muchísimos expedientes muchísimas obras a lo largo y ancho de toda la provincia y, qué que estén en emergencia? y emergencia lo que establece es por ejemplo、eh, lo transmito para que, que se entienda tuvimos emergencia cuando hubo pandemia eh, eh, lo cual permitía que lógicamente por la urgencia Eh, se, se pudiera contratar sin licitación,、eh, en forma directa. Bueno, queremos que nos expliquen por qué la emergencia en la obra pública. Entendemos que hay que pagarles a quienes han llevado adelante las obras, a quienes se les están debiendo, que hay que mantener activo todo lo que sea、eh, obras de vivienda para nuestra provincia, obras de cloacas, de agua, pero bueno. Queremos que, que el ministro nos dé la explicación por qué la declaración de emergencia. e p e r d ó n es, bueno, o ser contrataciones directas, o sea, que no haya control por parte de la legislatura en este caso. Sí, de la legislatura y, a ver, lo que el Estado tiene que contratar siempre es a través de licitaciones públicas, con lo cual pueda presentarse todos aquellos que reúnan los requisitos, que puedan prestar el servicio o、eh, llevar adelante en este caso las obras. Así que, bueno. Esas cuestiones son las que vamos a estar consultándole al ministro. Y, y, con respeto y, y sin, este, sin entrar en chicanas, ¿crees que no hay una emergencia desde el, que el momento que el Gobierno Nacional corta de cuajo a la obra pública y también dejando a un montón de gente en la calle, porque la obra pública también genera trabajo, aunque dicen el Gobierno Nacional que es como una caja de corrupción? Yo no voy a entrar en, en, en, justamente en esas chicanas, Mauro, lo que sí te digo que hay certificados sin pagar que no es solamente de este gobierno, sino que empezó en el, en el gobierno de Alberto Fernández y que、eh, eso le está generando problemas a muchas constructoras y está generando que se queden sin empleos también, eh, bueno, eh, con provincianos nuestros. Eso hay que solucionarlo. A ver, e la d í la semana que viene con la información precisa nosotros tenemos trascendido, algunos nos han hablado de septiembre, otros de noviembre y otros, como es de, de conocimiento público, el, el presidente ha dicho que, que suspende la obra pública. a t i e n n destinados para el megaestadio? ¿Qué dice el proyecto?、Sí. Hay un punto que ya lo explicará el ministro, que, bueno acá tengo la ley, que establece el número de expedientes. Mira que dice obra con compromiso de asistencia financiera por parte del Estado Nacional con convenio pendiente de suscripción. Estado,、eh, Estado del Polideportivo Santa Rosa de la Pampa, la provincia de la Pampa solicitó al entonces Ministro de Obras Públicas de la Nación, sintéticamente, ¿no? Eh, hay una nota, 17 de noviembre de 2023, el Gobierno Nacional nos comunicó la no objeción técnica a la obra Estadio Polideportivo Santa Rosa, que es el megaestadio, y la obra en cuestión tiene un presupuesto oficial de pesos 16.398.351.889,99. centavos. Bueno, al mes de septiembre de 2023. Queremos que nos explique un poco también el ministro estas cuestiones. Poli, te quería preguntar una cuestión que ha pasado en el Consejo Deliberante, que seguramente sabrás, pero los concejales de la oposición se negaron a acompañar algunos proyectos porque decían que las políticas que está implementando mi ley no le a f e c t a directamente al Santa Roseño o a la Santa Roseña. Por eso es que no acompañaron. Usted, con esa mirada, siendo la oposición en la legislatura, ¿qué, qué o p i n i ó n tiene? A ver, nosotros lo que vamos a acompañar, todo lo que sean proyectos para la producción, para el trabajo, Vamos a acompañar a la provincia, si nos quieren sacar algún derecho a la provincia de La Pampa, vamos a estar acompañando,、eh, pero tampoco vamos a acompañar cuestiones que consideramos, como en este caso les decía,、eh, que son innecesarias en un momento económico como el a d Como l del, del Megaestadio. Esperemos también、eh, que se ha elevado un pedido de informe, saber cuánto es este fondo anticíclico que hay en la provincia de La Pampa. porque en la sesión inaugural、eh, bueno, se informó que hay un fondo anticíclico, que, hay, que la provincia está saneada, está muy bien económicamente, y bueno, creo que todos los comprovincianos tenemos el derecho de saber exactamente de qué monto estamos hablando y cómo está invertido actualmente. Uno de los temas y de los proyectos que trajo controversias, al menos en, en la previa, es el del aporte solidario, que también se va a tratar la semana que viene, tengo entendido, ¿qué, ¿qué mirada hay con respecto a eso? Sí, yo, a ver, se lo anuncia como aporte solidario, pero es un aumento de impuestos. e s t á Nosotros durante la campaña que llevamos adelante con nuestro candidato a gobernador Martín b e r o n Garay, en todo momento dijimos que no estábamos a favor de la suba de nuevos impuestos.、Eh, el aporte solidario se integra por. por Dos fuentes de financiación, una que es el FODECO, que por ahí técnicamente es difícil explicarlo por radio, pero es un fondo que es exclusivo de los, con destino a los municipios y、eh, que es el 2% de la masa coparticipable, que eso lo maneja el Ministerio de Gobierno actualmente, la Secretaría de Asuntos Municipales. De eso, del 2% que reciben, el 1 iría destinado. a bueno, este n o e fondo de vulnerabilidad que sería manejado por el Ministerio de Bienestar Social,、eh, lo cual nosotros consideramos que en todo caso tendría que ser manejado por los municipios en base a, a los índices de coparticipación, ya lo estaremos、eh, discutiendo en comisión. Pero tiene otra fuente de financiación que、eh, es el aumento de la alícuota de ingresos brutos a las entidades financieras, esto es un aumento de impuestos. ¿tá? Eh, que lógicamente el gobernador en la conferencia dijo、eh, que el Banco de la Pampa no lo va a aplicar, lo cual no tengo duda, el, el Banco de la Pampa no lo va a aplicar si está el, el mandato del gobernador, pero en nuestra provincia hay otras entidades financieras y, hay, y no tengo duda que van a trasladar ese costo, ya sea a los gastos de las tarjetas de créditos, a... a los créditos, a los gastos administrativos y va a tener un impacto directo en la totalidad de los comprovincianos que operen con otras entidades financieras.、Eh, a su vez, tiene otra fuente de financiación que es aumentar,、eh, cobrar un aporte extraordinario por seis meses, aquellos vehículos, Que tengan un valor superior a los 40 millones de pesos y a aquellas personas que tengan una propiedad con un valor fiscal superior a los 50 millones de pesos o cinco propiedades urbanas o suburbanas que alcancen ese monto. Lo cual, ¿qué está haciendo? Que aquellas personas. Que han apostado a nuestra provincia que tributan el impuesto inmobiliario en nuestra provincia que pagan sus servicios municipales acá que capaz que llegaron a tener una casa de, de mucho valor sí pero con muchísimo esfuerzo de una vida de trabajo tenga que estar pagando un impuesto extra lo cual es un aumento de impuesto y no un aporte solidario porque la solidaridad es voluntaria no no compulsiva y tiene otra fuente de financiación que es、eh, sería con el aporte De los funcionarios y empleados con, con gran cantidad, con, con altos、eh, ingresos ¿no、cierto? del Estado, lo cual acompañamos.、Eh, invita al Poder Legislativo, lo cual por lo menos de la bancada de la Unión Cívica Radical considera que tenemos que acompañar ese, en, en la parte que nos corresponde al Poder Legislativo. Invita al Poder Judicial e invita a los municipios a que adhieran a esta ley. No objetan, diríamos, la esencia o el objetivo d e de e s t e a p o r t e para lo que va a estar destinado. Sí,、eh, por ahí cuestionan de dónde salen los recursos.、Eh, lo que cuestionamos es el aumento de impuestos. La gente no soporta más impuestos. A ver, hoy estamos viviendo que suben las tarifas, que suben los impuestos y cuesta muchísimo vivir. La Argentina terminó el año pasado con 50% prácticamente de, bajo la línea de la pobreza, 15% de indigencia, 230% de inflación y este año estamos similares, lo cual. Eh, ha quedado demostrado que crear impuestos y utilizarlos como parche no sirve y lo que tiene que buscar el Estado justamente es tener un Estado eficiente, cuidar los recursos de los contribuyentes, no despilfarrar el dinero discrecionalmente. Así que creo que ese es el camino y no estar creando impuestos. Pero, Pole, todo esto es para alimentos, para personas de bajo o de bajo, de bajo de recursos económicos. o s d i g a m Todo lo que estás planteando es cierto, pero todas estas personas están en otro nivel. Este aporte es para esas personas que no tienen ni para comer. Mauro,、eh, te doy un número, ¿no?、Eh, en la conferencia dijeron que con el aporte solidario la totalidad, ¿no? Que 5.000 millones saldrían justamente de estar de,、eh, de la redistribución del fondo del FODECO. A, al ministerio y los otros 5 mil millones saldría de esta recaudación estamos hablando de 10 mil millones de pesos y nos están hablando de 16 mil millones de pesos en el megaestadio creo que justamente hay prioridades si hay necesidad de alimentación bueno busquemos un estado eficiente no tengo duda que, que ningún pampeano tiene que, que pasar hambre Pero no dupliquemos o no ampliemos la, la cantidad de funcionarios, cuidemos los recursos, hagamos licitaciones, busquemos los mejores、eh, precios, tratemos de tener un Estado más ordenado. Y si la provincia está tan, tan bien y tiene un fondo an, anticíclico y no hay inconvenientes financieros, ¿para qué e s t á justamente el, el fondo anticíclico? Para los. Periodos de crisis. Utilicemos ese fondo, por eso queremos saber cuánto es y que ningún pampeano esté pasando hambre.、Pues. Bueno,、eh, Hipólito Altor Aguirre, el presidente de la avanzada de la oposición aquí en la legislatura, hablando con nosotros un, un ratito, recién le decía a, a nuestro colega del EU33 de que. estaría bueno hacerlo en vivo, por eso nos esperaron un ratito para poder eh, tenerlo. Eh, van a recibir a la gente que vino a pedir,、eh, en realidad a la CTA de los trabajadores y a la Intersindical y ATE, los van a recibir la semana que viene y si ustedes quieren en un ratito podemos escuchar a, a Blanca o l l a r z u n que es una de, la, de las voceras de las personas que estuvieron acá、eh, pidiéndole a todos los bloques de el, la legislatura Que no voten el DNU a nivel nacional, o sea que intenten presionar desde la legislatura provincial en la legislatura nacional. Está bueno, Mauro, eso, porque justamente el argumento de a l t o l a g u i r r e recién aludía al, al tarifazo,、claro. que es una decisión del gobierno nacional que se da porque está vigente el DNU, que es el que permite、uh -huh. la declaración de la emergencia energética. Que le permitió al gobierno nacional hacer este cuadro tarifario el último miércoles que emperna a la Patagonia muy mal y, y que van a pagar no quienes tienen cinco inmuebles urbanos o autos de alta gama, sino que vamos a pagar este, todo, todos,、uh -huh. todas, todas.、Sí, sí, el, el, el, el que no tiene nada y el que tiene un montón. Claro, bueno. Escúchame,、eh, sigamos con el tema,、eh, vamos a escuchar ahora las otras voces que tenés. Dale, cuando ustedes quieran, Blanco Yarzun h i z o un poco de vocera de, de este grupo de personas que vinieron a, a reclamar. por este, el voto negativo al DNU, pero también le plantearon a cada uno de los legisladores y legisladoras provinciales la preocupación de la cantidad de despidos que hay en el gobierno, en el, del gobierno nacional, en entidades locales de acá a la vuelta en Santa Rosa, y Luciano, Luciano González Caviati, que también fue parte de este grupo de personas que vinieron acá a la legislatura, le pudo decir mano a mano a, a María Laura Trapaglia, que en su momento era la titular de agricultura, familiar todo lo que estaba pasando aunque te digo la verdad que escuchando esa esa este, esa charla que tuvieron muy privada se hizo la otaria y tiró la pelota afuera como que en el macrismo no era el desastre que era ahora bueno, poquito, buen día、haciendo? compañero s bueno en realidad estamos viniendo acá a la cámara、eh, las distintas centrales los distintos gremios de la provincia Eh, en esta situación preocupante de los que tenemos con respecto a los despidos a nivel nacional, estamos entregando a los distintos bloques una nota con un petitorio y con un pedido de reunión、eh, para solicitar eh, eh, el voto negativo al DNU、eh, que, tenemos, que, que está propuesto por el, por el Gobierno Nacional. Estamos en esa actividad ahora, acá en, el, en horas de la mañana,、eh, visitando los distintos bloques de. De, de los partidos políticos de la provincia. ¿Ustedes entienden que los legisladores provinciales pueden presionar en ese sentido a los legisladores nacionales este, para, para un voto negativo? Entendemos que sí, para eso los lo votamos, ¿no? Y creemos que esto es beneficioso para los trabajadores y para la provincia de La Pampa. Por eso el pedido de todas las centrales, de los gremios y de los trabajadores nacionales es el no al DNU、eh, nacional y la vuelta a sus lugares de trabajo de todos los compañeros despedidos de, del país.、Que、es al oficialismo, pero es. Particularmente a la oposición, que es el que se está, está dándole un voto de confianza al DNU o a, a, a Miley directamente. En realidad es a todos los partidos políticos, a todos los bloques, pero sí eh, más, eh, con más fuerza a los, a los partidos opositores, ¿no? Que están con el gobierno nacional o que han, son parte del gobierno nacional, del, del ¿Qué gobierno del, del PRO. o c u á es el disparo que lleva ATE hoy a nivel nacional en contra del tema de despidos, ajustes? Bueno, el paro es una respuesta a, lo, a, la, a los despidos masivos que tuvimos a nivel nacional. Este es un paro que lo hacen los organismos nacionales. Y acá en la provincia de La Pampa, la actividad que hacemos es esta, porque los compañeros están todos en situación de despido. Así que ahí recién nos comunicábamos con los compañeros de, de ANSES y los compañeros de ANMAT que están recibiendo sus telegramas de despido en este momento en es sus lugares de trabajo, por eso no se han podido acercar. Y、eh, es preocupante esta situación. Bueno, por eso ATE convocó a un paro este día viernes a nivel nacional y están de acampe, ¿no? En, a nivel nacional. Y hablando ¿Y tema, de temas provinciales, digo, ¿qué m i r a d a tienen sobre la casi paralización que tuvo la legislatura en más de un mes? La verdad que nos parece vergonzoso. Creo que la legislatura, para eso votamos a nuestros diputados y tendrían que estar、eh, sesionando a favor de, de los intereses del pueblo y de la ciudadanía pampeana. Blanca, ¿crees que es posible que.? Que este pedido de rechazo de la denuncia sea posible, teniendo en cuenta que ya ha habido declaraciones, como por ejemplo el diputado nacional Arduain, que hasta ha pedido que el gobernador también este, participe de, del pacto de, de mayo. Bueno, no, creemos que, tiene que es importante. Acá nosotros estamos representando a todos los sindicatos de la provincia de La Pampa y a todas las centrales, y a los trabajadores nacionales que están en nuestra provincia, que, que viven en nuestra provincia, así que nos parece que es importante、eh, que nos escuchen y que, bueno. Tiene n que cambiar porque en realidad están defendiendo y están representando al pueblo. Eh, eh, Blanca, hoy están en la legislatura, pero los concejales de la oposición no quisieron acompañar los proyectos del oficialismo porque dijeron que estas políticas no le afectan a los s a n t a r r o s e ñ o s directamente. ¿Piensan también en el Consejo llevarle este, este pedido de, de reunión? De, de... Sí,、eh, tenemos entendido que los compañeros、eh, nacionales tienen una reunión con los concejales a nivel municipal. Y sí, si es necesario, por supuesto que también iremos al municipio cuando, cuando lo decidamos、eh, las centrales y la, lo, y la mesa intersindical、Bien. con las compañeras. Bueno,、eh, Blanca Ollarzón, un poco la vocera de, de los trabajadores de la CTA, de los trabajadores de Utelpa. De ATE y también de la, de la mesa intersindical que estuvieron acá en la legislatura, se llevaron por lo menos el compromiso del bloque de la UCR que los va a recibir el martes a la una de la tarde. Hasta recién preguntamos si el Partido Justicialista o el bloque Justicialista ya le puso un día para recibir a este, este grupo de, de gremialistas y por ahora no tienen una fecha, tampoco la tiene el PRO que la semana que viene. se Tienen que sentar、eh, en las comisiones y seguramente a escuchar a alguno de los ministros que viene a explicar algunos proyectos que tiene el Ejecutivo Provincial. Bárbaro Mauro, gran cobertura ahí. Nos reencontramos. Nos reencontramos. Dale, hasta luego. Nuestro cronista exteriores en la legislatura provincial. Conversábamos recién mientras escuchábamos a Altolaguirre y、sí. también a Blanco Yarsun. Respecto de, este, de este, esta posición. Ni siquiera contradictoria. Ambigua. Yo, si, es, es, sí, ya no e s a m b i g u a O sea, porque. El radicalismo está、claro. en, en un brete que, bueno, a lo mejor la, la convención del sábado ayuda a tomar una definición institucional de qué son, qué hacen. Además, ¿cuántos radicalismos te, tenemos eso, en, en el día de hoy? Por, por lo menos en las declaraciones. ¿no? O sea, tenemos... Sí, y después t i e n e s la acción. Es decir,、claro. Kroneberger, que es el senador que tiene el radicalismo. En el Senado votó a favor del DNU, para que se sostenga el DNU,、claro. con este argumento de que la mayoría eligió.、Eh, y, y está claro que ninguna mayoría eligió el DNU. La mayoría votó a mi ley el 19 de noviembre. Claro. No, no, diciendo no, otra cosa. Diciendo, por lo menos mintió en un 70%. <risa>、eh, Ponerle、claro. que, que en tres cosas dijo la verdad. pero... Sí, sí, pero. pero nada más. O sea, la, la única verdad que dijo es que venía, iba a venir un ajuste. Después, ¿quién lo iba a pagar? Mintió. Volviendo al comportamiento concreto、sí. de Radicales,、sí. Marcela Colli votó contra las facultades delegadas,、uh -huh. se opuso a la privatización del Banco Nación, defendió a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, entre otras、sí. cosas. Ahora, después en general, votó a favor de la ley o m n i b u s y no se animó a hacer lo que hizo, por ejemplo, Facundo Manes, que directamente votó en contra. v a La. la La、escasísimas garantías tiene la población de lo que puedan hacer legisladores y legisladoras así. Pero, pero, pero por, por un lado, por un lado un Juan Pablo, además de haber votado algunos integrantes de radicalismo a favor de este DNU y de la ley Omnibus, dentro del discurso se dice que、eh, la gente no puede pagar más impuestos. Esos impuestos que le subió el gobierno nacional, al que、eh, indudablemente un, sector, un gran sector del radicalismo apoya, y en la provincia no se le puede hacer un impuesto. Digamos, porque está bien, digamos, ¿sabes、sí, impuesto digamos,、sí. ¿sabe qué? Es un impuesto. Sí, pero es un impuesto a las grandes fortunas. A la gente, o sea, yo no puedo creer. Que digamos que es una, una, una persona que apuesta a la provincia, una persona que tiene cinco casas en la provincia de La Pampa. Recontrapuesta.、E, está apostando a él, no a la provincia.、Y、está o sea, apostando eso... al mercado inmobiliario. o c l a r No está apostando a, al, al fortalecimiento de la provincia comprando casas. No se fortalece así la economía de una provincia. Sí, sí, este,、claro. Me parece que es contradictorio. Y más, ese impuesto, que estoy de acuerdo con vos, y, y、sí. el, el gobierno provincial tiene el prurito de decir impuesto. Por, bueno, esa es una este, discusión dialéctica:、ah. si es impuesto, aporte solidario. Tampoco e s t a n i m p u e s t o porque en principio va a durar seis meses,、no、También, se no, también. No es, pero bueno, pero、eh, si, lo llamar, si vos lo querés llamar la parte negativa de、pero、que es un impuesto, no es un impuesto al, al, al sector más este, vulnerable que está en este momento. Ni, ni siquiera el productivo. No, no, Porque exceptuó puntualmente el gobierno, exceptuó los, los inmuebles、eh, rurales, exceptuó、claro. la maquinaria rural. Lo que pasa es que también hay muchísimos、eh, eh, agropecuarios,、eh, productores. Grandes productores, no estoy i m p o r t a n d o en la bolsa todos los productores, porque si no dicen, ah, lo hay chacarero, sí, más vale que hay chacarero, pero hay grandes productores de la provincia de La Pampa que cumplen con todas este, esas características. Características de tener cinco casas,、claro. este, o sea, entonces,、eh, ahí sí te, te entra en ese sector, porque dicen,、ah, eh, pero a ver, pero vos no te tocan el campo. No, no, el campo no, pero yo tengo cinco casas claro, acá. Claro. Tengo, tengo tres casas allá, tengo... las ocho Amarok,、eh, claro, eh, que eh, están a mi nombre. Claro, y son para entrar al campo, pero ocho necesitas,、eh, bueno, lo que pasa es que, bueno. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Esto es Radiocracia, la segunda mañana carmesera.